Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es un poco de muestreo de las actividades que se realizaron durante el año.、Eh, se le va a hacer entrega de certificados a,、eh, por haber participado, digamos, a todos, tanto a los centros de formación como a los alumnos que pasaron por, por acá durante. Bueno, pero también con una gran fiesta, con un escenario afuera, la a t r a c i ó n de los Sinti, ¿qué más? Sí,、eh, van a, arrancamos con la batucada del programa Envión, después van a tocar los chicos de la escuela orquesta. Eh, que tiene n u n c i o acá y en Facundo Quiroga, en el CIC.、Eh, después van a hacer un muestreo las chicas de peluquería, un desfile, con alguna, presentando algunas de las copas que han hecho. Y bueno, después también va a estar la coreografía de la c r i s l a d a Lourdes, y al final, bueno,、eh, va a estar los Cinti. Bueno,、eh, aquí hay preparativos por todos lados, s Por todos lados, por、eh. todos lados. Porque no, no, seguramente de fondo está llegando la, la batucada que se está preparando en el patio, los chicos de la música que están allí en el salón. En el Zoom, este, los que están afuera arriba del escenario. Bueno, van a estar, van a estar las autoridades también、eh, municipales. Sí, sí, José va, va a estar haciendo entrega de los certificados a, a las diferentes autoridades y alumnos.、Eh, van a estar Eduardo, Cristian. Sí, sí, sí, van a estar. Bueno, Es、eh, un servicio territorial que cubre este, un gran,、eh, una gran、eh, cantidad de, de barrios、eh, que hay aquí alrededor, ¿no? Sí, sí, sí. Son varios barrios, bueno, trabajadores, Lourdes, Progreso, 12 de octubre, Sarmiento, 86 viviendas, Cupo,、eh, 4 de octubre.、Eh, es muy amplio, es muy grande el lugar y son diversas las necesidades de, de los barrios. Bueno, ¿Cómo ha sido el año? Bien,、bueno. Muy positivo. Realmente、eh, hemos terminado el año con, con muchas. Cosas, con muchos trabajos realizados, con 171 egresados en diferentes, eh, eh, desde cursos de oficios hasta educación, desde el nivel primario y secundario.、Eh, y bueno, y la gente, el compromiso de la gente y que se está tomando e lugar l como, como es, y realmente el objetivo es como propio. De hecho, ayer algo que nos conmovió mucho fue el armado del pino con las botellas, ya、eh, o sea, los vecinos, otros vinieron a correr el pasto, otros pintaron los murales, otros, y realmente lo armaron ellos. Los vecinos.